Bien, eh, Gabriela Ramírez de después día. del Buen día, ¿cómo le va? Sí. ¿Qué dice usted, bien? Yo cada vez más sorprendida eh, de la imaginación de Acuña no, no logra conectar el tema, el eje temático del programa Con las cuestiones del mundo musical ¿De... Me sí. sorprende todos los sábados sí, sí, sí, además tiene horas de preparación Y de ponerse sí, en sí, la sí. búsqueda Y eso me parece interesante Y de Café La Humedad, de cachu Castaña Vamos a pasar a otro café eh, En el que estuvo usted, que es un café científico Pero que no tiene nada que ver Sí, tiene más que ver con el programa ¿no? café científico, en realidad no bueno, estuve también, ¿por qué no? no estuve en el café específicamente, sí. le comento, este café científico se hace eh, los terceros martes de cada mes, así que una semana antes, contactamos al coordinador para que nos cuente este martes y que la gente tenga la oportunidad mm. de ir acerca de qué se trata eh, este café científico, charlamos con Roberto Laura, que es doctor en física además de docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR Eh, él es el que coordina un poco esto del Café Científico, junto con Mario Mántica, de la Escuela de Museología, y mariela Marcela Valdata, del Museo de la Memoria. Eh, es muy poco lo que se sabe sobre los trabajos de investigación en nuestras universidades, y bueno, un, un poco este programa trata de, de divulgar eso, ¿no? Eh, no solo acerca de las investigaciones, sino para qué sirven, y en nuestra vida cotidiana, de cómo pueden impactar uh -huh. de alguna forma. ¿Y está, digamos, la, la, quiénes son los que asisten? ¿Son mismos docentes eh, de o, y, investigadores o está abierto al público en general? Justamente por eso este café tiene la idea de abrirlo al público en general, ¿no? Eh, de discutir sobre temas científicos y tecnológicos eh, a modo de clase magistral, ¿no? Hay un, un panelista que... que plantea la charla, el debate, digamos, eh, y la gente puede preguntar desde el lugar común de alguien que desconoce sobre ciencia que no es ningún especialista y tener a un especialista ahí cerca de nuestra universidad para que le pueda despejar las dudas, ¿no? Claro. Pero vamos a escuchar lo mejor a Roberto que nos comente. Escuchamos. Bueno, la, la idea surge a comienzos del año 2004. Yo trabajo en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Y, bueno, además soy doctor en física y soy profesor en la Facultad de Ingeniería. Y mi idea era trabajar desde la Secretaría de Cultura la difusión de la ciencia. O sea, por ahí, digamos... Parece raro desde una Secretaría de Cultura, porque la cultura en general se dedica a las artes, pero este bueno logramos convencer, digamos, de que algo tenía que ver el hombre, digamos, cuando construía ciencia. Y bueno, en el año 2004 empezamos con este proyecto de Café Científico, que no es más que una charla, en un bar de la ciudad. Y la idea de hacerlo en un bar, porque digo, ¿por qué? Un, uno podría pronto porque un bar y no no sé, el anfiteatro o el salón de actos de la Facultad de Ingeniería, porque eh, la idea es sacarlo del ámbito académico, es decir, convertir esto en una charla de café, así como hablamos de tantas cosas cuando tomamos café, ese sería un poco la, la ilusión, al menos. Instalar ciertas cosas que pasen a formar parte de la charla de la gente creo que hacen falta estas cosas hacen falta que el conocimiento le llegue a la gente y no que la gente tenga que subir escaleras para llegar a este conocimiento es era un poco un poco la idea y la idea la tomamos se hace en distintos lugares del mundo esto desde hace bastante tiempo yo un poco se lo copié a leonardo moledo en, en buenos aires que el, el planetario de buenos aires organizaba el café científico este y lo hacía en un bar de la calle Corrientes. Tiene que decir que, bueno, cuando empezamos con el primer café científico, lo invitamos a él para que abriera el ciclo. Y bueno, esencialmente es eso. Los terceros martes de cada mes, llevamos a alguien que hable sobre algún tema científico puesto en lenguaje común. Y bueno, muy importante, digamos, este año nos agrandamos un poquito porque además de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, organiza junto con nosotros la Secretaría de de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia que nos da un empujón bastante importante en cuanto a difusión y a posibilidad de traer gente y también como ellos están iniciando un ciclo de cafés científicos en distintos lugares de la provincia de Santa Fe la idea es poder intercambiar eh, los expositores o poder hacer cosas en común. Bien, escuchamos a Roberto, Roberto Laura, Laura Que bien. es doctor en física y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR Que coordina un poco esto del café científico eh, el, ¿Los bares, digamos, son siempre los mismos o van rotando? No, le comento, este café se hace desde el año 2004 en el bar La Fábrica Que ah, queda sí. calle Tucumán 1816 Eh, bueno, Roberto me contaba un poco que se dio en función de que los dueños del bar Estaban predispuestos a este tipo de eventos Y que, bueno, eh, en definitiva ganan uno y gana el otro también, claro. ¿no? El bar recibe gente a Además por el ambiente, eh, el espacio del lugar Él me decía que es un lugar que tiene mucha madera, que es cálido claro. Y que a él le inspiraba un poco organizar las charlas del café científico allí También por el espacio, entra justo la cantidad de gente que más o menos ellos esperan Eh, recordemos que esto lo organiza la Municipalidad de Rosario el Gobierno de Santa Fe y lo auspician la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el Consejo de Investigaciones de la UNR. Eh, decía en algún momento, Roberto... Que la idea es que el conocimiento científico se acerque a la gente y no que la gente tenga que subir escaleras en referencia a los claustros o las universidades para eh, tener alguna idea de lo que es la ciencia. Y le preguntábamos eso. ¿Qué es la ciencia para ellos que organizan este café científico? concebimos a la ciencia... Si tuviera que por ahí pensar lo que se me viene a la cabeza, más que definiciones así, expedantes y qué sé yo, y generales, me estoy acordando de lo que Bertrand Brecht le hace decir a Galileo Galilei en su obra de teatro. Y Galileo es ese Galileo, digamos, que este, termina preso por la iglesia, etcétera. Y bueno, en un momento dice... Yo digo que el fin de la ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana. Que el, el único fin, o el último, o el fin más importante de la ciencia es a, aliviar las fatigas de la existencia humana. Es una herramienta de conocimiento que tiene que ser una herramienta de conocimiento para. Y el para a veces se olvida, como tenemos, digamos, las disciplinas todas fragmentadas cada uno mira un pedacito. Este, así que eso por mí me parece que es una cosa que no hay que perder de vista, ¿no? Bien, ahí estábamos escuchando entonces a uno de los encargados de este café científico que funciona desde una de las facultades para poder acercar la ciencia a la gente, y él daba su propia definición de ciencia también. Así es, y más adelante estuvimos eh, charlando con Roberto acerca de, del público y de los expositores que van y cómo se da un poco la dinámica ahí en el lugar, para tener una idea, a ver si este martes... Vamos al café científico, le pensé. Claro, pero no hay que ir estudiando algo, ¿no? Yo voy no, a decir... No, no, no, desprécúpese. Es para acercar porque la ciencia a la yo gente. ¿Qué tú saber qué tema? Porque a lo mejor me hablan de los átomos y yo no, quiero por lo menos que... repasar en el manual de sexto grado que tengo guardado todavía, eh, cuáles eran <risa> los protones, los neutrones. No, no, no. Eh, usted puede hacer la pregunta desde el lugar más ingenuo. Alguno de los temas que le recuerdo esto se viene haciendo del año 2004 que se trataron eh, en este tiempo fue eh, si la historia nos enseña sobre el futuro, por ejemplo. Ajá. Es un interrogante bastante Interesante. Eh, un diálogo posible entre la filosofía y la física. Sí. Eh, filosofía y la física. Ah, mira. Ah, ah, ah. Qué ¿Eh? bárbaro. como La interdisciplinariedad de la que hablábamos la otra full, vez. De full. la fiesta científica. Sí. ¿Qué inventan los inventores? ¿Eh? Esa es otra pregunta interesante. Depende. Y después, bueno, cuestiones más eh, de todos los días, que por ahí estamos un poco más acostumbrados, como la política después del año 2001. Eh, acá tengo una mire. La historia del vidrio. Bien. Bueno, muchas preguntas interrogantes y, y cosas para ir a charlar allí eh, al café um, científico que organizan eh, desde la UNR, una de las facultades. <risa> 28, regresó al estudio Gabriela Ramírez, eh, estuvo afuera y atendió el teléfono ahí eh, con sí, algunas consideraciones, fui, no, no, por eso o se fue a, afuera del estudio, estuvo ahí haciendo algunas otras cuestiones eh, y trámites y preparando la segunda parte de lo que es el café literario que ahora nos va a seguir contando café científico Perdón, sí, café científico, lo dije muy apurado, gracias por corregirme. No, madre, de nada, ¿eh? estoy para eso, para ayudar Ah, algo. ¿usted solo es una correctora? No, no, para ayudar Ah, ¿eh? bien, qué bueno, qué solidario. Sí, eh, quería comentar que se llamó Gustavo de Vicenzo, que es estudiante de Historia y que siempre escucha el programa, y eh, quería opinar, en este caso, acerca del tema de hoy, esta cuestión del debate. Eh, para él el problema es... Eh, textuales palabras de Gustavo, el vaciamiento ideológico en lo educativo durante los últimos años. Eh, hay un, un, El ámbito, digamos, donde se tendría que generar estas cuestiones del debate es en la escuela y eh, a, al no tener incorporado esto, las generaciones venideras o las actuales, digamos, después del vaciamiento de la escuela, de la educación, eh, no, no se genera uh -huh. el ambiente propicio para el debate. Eh, inclusive durante muchos años se lo persiguió y hasta se lo prohibió en nuestro país, decía Gustavo. Bien, bueno, una opinión de un oyente que nos llamaba... Eh, al 4 11, 90, 95 la gente puede participar y también dejar sus opiniones al respecto de lo que estamos hablando hoy de la democracia, de lo del consenso y bueno, es llamativo, sí, y es interesante lo que marcaba él acerca de la falta o la recuperación de ciertos niveles de educación eh, para la Argentina eh, bueno, vamos ahora sí al café científico que usted eh, bien corregía y marcaba y que había presentado en una primera parte y que ahora nos va a contar un poquito más Sí, recordemos que entrevistamos a Roberto Laura, que es doctor en física, docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y agrimensura que coordina este café que se realiza los terceros martes de cada mes en el bar La Fábrica Tucumana, el 1800 eh, a las 19 y 30. Eh, desde el año pasado se realiza también en, en la provincia de Santa Fe, en varias localidades, desde la Secretaría de Estado, Ciencia e Innovación, este tipo de cafés científicos que empezó acá en Rosario, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR. Eh, nos comentaba, Roberto, que la idea también es intercambiar temas, debates, expositores, y en relación a eso le preguntamos, ¿quiénes van a, a este café acerca del público y de los expositores? La mayoría ha sido gente de Rosario, pero hemos llevado desde este, organismos genéticamente modificables, esto es gente de la Facultad de Bioquímica, después, si la historia nos enseña algo acerca del futuro, fue Juan Ritbo y, y Alejandro Eugenian una de la Facultad de Psicología, otra Facultad de Humanidades de Arte desde aquí, investigación en salud pública, física y filosofía, un diálogo posible, estos fueron dos investigadores, Mario Castañino y Olimpia Lombardi, un físico y un filósofo, algo de tecnología que inventan los inventores, problemas ambientales. Tenemos un público heterogéneo, vamos a llamar de gente instruida pero no especialista, tenemos algunos este, fieles seguidores que van todas las reuniones y después hay como una mezcla de gente a partir de función del tema de quien de que conocen al disertante eh, siempre digamos como uno organiza ese tipo de cosas tiene esa, esa sensación al día anterior estar yo solo con el que va a hablar y no va a venir nadie y qué le digo a este hombre que viene a dar la charla ah, qué sé yo, no nunca, no, nunca sabemos muy bien pero en general tenemos un piso de 50 personas y, bueno, en esto de matemática había más de 100 personas, así que entramos entre 50 y 100 personas normalmente. Y lo que nos decía el público por ahí nos está faltando, ¿no? A veces no, a mí me gustaría poder tener una mayor llegada a un público de alumnos de institutos terciarios, de escuelas secundarias. Roberto Laura, quien escuchábamos, uno de los encargados de llevar adelante el café científico. Sí, que eh, si bien esta charla está como dirigida a todos, bueno, el, el público decía, nunca sabemos con qué nos vamos a esperar. Hay veces que viene mucha gente por una cuestión de, de in, del interés del tema de la difusión de la charla y hay veces que, bueno, hay seguidores de los expositores, nada uh -huh. más. Eh, nos comentaba antes, Roberto, que esta experiencia del café científico la toman del Planetario de Buenos Aires. Es como que se roba el modelo y en esta última parte Roberto nos va a comentar acerca de la dinámica que se da más o menos en cada encuentro que organizaba el Planetario de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Bernardo Moledo era, fue hasta hace muy poquito el director, él organizó un café científico y ese café científico se hacía... También tenía, tenía un funcionamiento muy parecido, como que en realidad un poco le hemos copiado a ellos el, el estilo. y Porque esto tiene como un tiempo, estamos pensando en las siete y media de la tarde, con la idea de que esta sea una actividad después de trabajar y antes de ir a cenar. Por un lado, bueno, por ahí que la charla del disertante sea de los 40 minutos que acordamos. Y la otra es este sí, es justamente eso ¿no? Cuando hacer un gesto y, y un poco cortar, cuando eh, siempre quedan preguntas y bueno, pero por ahí lo que hay que a lo mejor tener en cuenta es que hay que dejar esa sensación de que la cosa no se terminó y bueno, y también parece como importante que este sea un lugar donde la gente de la ciudad pueda conocer a los científicos, a la gente de la universidad que está haciendo cosas y comunicarse y quedarse charlando con ellos después, cosa que ...muchas veces sucede... ...escuchaba hace poquito por televisión... ...un spot publicitario... ...piense que era en CNN... ...que me gustó, que decía... ...si se comparte el dinero queda la mitad del dinero... ...si se comparte el pan queda la mitad del pan... ...si se comparte el conocimiento queda todo el conocimiento... ...así que bueno, este es un poco... ...y ponerlo en el tono de una charla de café... ...a veces lo logramos, a veces no... ...tratamos de sea una charla breve... ...de unos 40 minutos y que quede espacio para preguntas... Bueno, espacio para preguntas van a tener allí en el Café Científico, y eh, me dice, por favor, ¿dónde, Gabriela? Porque le repito, el martes... ¿Dónde puedo ir a hacer las preguntas? Sí, sobre todo, le quiero aclarar algo, no es que va a ir y va a aprender todo y se va a quitar todas las dudas. esto Abre nuevos interrogantes para que dentro de un mes usted vuelva a ir al Café Científico. Claro, ¿eh? sí, sí. El martes 16 de junio a las 19 30 en el Bar La Fábrica, que queda Tucumán 1816, la entrada es libre y gratuita, recordemos, organizan la Municipalidad de Rosario el Gobierno de Santa Fe y auspician la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Grimensura de la UNR y el Consejo de Investigaciones de la UNR. El tema de este martes sí. es crisis financiera. ¿Calamidad inesperable? Se pregunta. La actual crisis financiera, visto desde eh, la perspectiva histórica del tema, van a estar disertando Edmundo Virgolini y José Luis Pellegrini, que son de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Bien, bueno, eh, la crisis en el mundo, y va a estar el mundo mire que chiste fácil <risa> y rápido. Eh, bueno, no, no, eh, dos especialistas entonces, Edmundo Virgolini y José Luis Pellegrini, son los docentes de Economía de la Universidad Nacional de Rosario.